El magnetismo es lo que sucede cuando le das otra vez al play, lo que te anima a escuchar eso que llaman música, esa música que utiliza el aire como portador, una onda sin como un discurso y nuestros oídos como destino de su corta pero sugerente vida. Bienvenido o bienvenida a la izquierda Bienvenido, bienvenida a Electromagnética, otro viernes más. Las veces que hemos dicho esta frase ya, pues unas 55 veces, nada más y nada menos. Eh, como sí, ya sabes, si eres un doctor en la materia IDM y catastrófico sonora a la vez que armónica, eh, lo que suena por debajo es, o bueno, antes, antes por encima, antes que esta voz cazallera hoy haya entrado en antena, lo que suena es auterre, o como lo quieras pronunciar, luego entraremos en esa discusión. El caso es que, bueno, que... Muy bien, nuestra filosofía, o mejor dicho, muy bien nuestra filosofía, eh, se basa en que el entendido de barrio venga y nos refriegue de musicón y el entendido de barrio de hoy nosotros que una persona de nuestra familia, porque no, el cualquiera que nos manda feedback y nos escucha con sus oíditos ya de la familia, Néstor Carmona, encantado de tenerte aquí en Rayo Ritmo. Muchas gracias David. ¿Qué, ¿Qué tal? Tío? Muy bien, tío. Aquí a ver, a ver cómo es el, el negocio este de la radio, la verdad es que... Eh, lo que ha sido el desayuno ha sido muy agradable y espero que esto sea una continuación de lo mismo eh, Además, ha hecho muy bien decir lo del desayuno eh, Porque es el primer programa que emitimos en directo de, de los sábados por la mañana Porque todos han sido en directo, ya sabéis, riguroso <risa> <risa> No obstante, vamos a cambiar de horario, vamos a empezar a emitir los sábados por la mañana ¿Vale? Por, por el cambio de la parrilla y tal y cual Bueno, no vamos a aburrir con políticas El caso es que, bueno, vamos a emitir en directo los sábados por la mañana De ahí ni voz de cazallera ayer me pilló la eléctrica. <risa> ayer no, hubo fiesta de RDLC aquí en un garrito de Getafe y, y efectivamente pues me ha costado a las 4 de la mañana, pero no obstante, se levanta uno muy a gusto sabiendo que va a venir a. Lo primero, a conocer en persona a Néstor, con el cual he hablado muchísimo por internet Y yo creo que ya nos conocíamos sin, sin habernos tocado y, y lo segundo, pues a escuchar un músico desmesurado como el que vamos a escuchar hoy Así que si les parece Néstor, dejamos que escuche la gente al final del tema de, Y luego, a, bueno, este, bueno, el tema este es, el, es, eh, es un tema que hicieron con otro con otro AK, ¿no? Sí, bueno, este este tema que se llama Untitled Track B3 mm. eh, es Lo hicieron a través de una formación que se llama Lego Fit Que no, que bueno, que son ellos, son, son los Autekre Que son Rob Brown y, y Sean Booth Y, y bueno, en, en el sello Scam Pues sacaron un disco, es un álbum realmente Tiene un montón de temas bastante interesantes Sonido un poco más hip hopero sí. De lo que nos tienen acostumbrados Pero sí. pero, pero vamos, muy interesante Y, y este tema en concreto también mí es el que más me gusta del disco Y por eso, por eso lo seleccionó Pues y... nada, a seleccionar se ha dicho Electromagnética tío, eh, jodido de mazo que te tengo que decir que yo que me declaro seguidor de, la misas, de las misas de UTR, Autecre o creo, ya digo, luego hablamos del tema este, eh, no le conocía, le conocí cuando me lo pasaste para la selección y tal y cual y dije, me cago en la leche puta, ¿qué sí, es sí. esto, tío? No, pues nada, ya, ya, ya te digo, este es un tema de de de bueno de esta, de, de, eh, los pollos estos Autecre que son Rob Brown y que hicieron... Una formación, vamos, que, que constituyeron este nombre que era Lego Fit y e hicieron mm. este disco... Es un disco bastante fresquito para lo que es eh, el sonido Autecre. Es, pues nada, como comentaba antes, más hip-hop, pero tiene, se ve más las influencias. Se ve que, digamos, que ellos eh, siempre fueron de escuchar hip-hop sí. y de hacer pintadas por la calle y tal, que eran nada, chavales pues con, con ganas de jeringar un poco, como llevar lleva los pantalones cargados. <risas> y, y bueno, la verdad es que el disco es interesante O a quien le guste mucho Autecre y no conozca este álbum lo recomiendo encarecidamente porque, porque bueno van a ver además hay varios temas en los que se ve el primer Autecre en potencia o sea los primeros sonidos los sonidos más metálicos y, lo, y las primeras atmósferas así más, más cálidas se ven sí. en, en este disco que luego ya potencian en En Incunabula, principalmente, y en Amber, que también es un señor disco sí, con todas las letras. Incunabula, que eh, posiblemente para mí es muy difícil, ¿no? Si te dijeran, venga, los 10 mejores álbumes que has escuchado en tu vida, creo que debería entrar, por lo menos en mi lista, entraría directamente. Es un discazo, tío, de gemas, eh, es, es gente que tiene el privilegio de inventar, ¿sabes? Y ya es muy raro. Y, y de mi punto de vista, han, inven han inventado este, esta especie de, de caos armónicos si me permite ¿sabes? luego sí es verdad como me, me has dicho tú antes que hay discos que son durillos al oído sí, sí. porque son muy complejos y se les ve que han querido retorcer ahí borrar, que también luego a, hacemos referencia en, en, en un par de temas que vamos a mostrar y tal y cual pero la vez tienen la capacidad de, de, de, melodie, de melodiear sí. como pocos Como pocos. Y bueno, por pues la prueba de ellos es el Crystal de Auterre, que le estoy aquí echando para atrás el, el, el este, este que está saliendo, porque quiero que se escuche desde el principio. Es una puta pasada, tío, de, de musicón, sin duda alguna. IBM en estado puro, eh, yo creo que está muy bien llamado lo de Intelligent Dance Music, no sé quién, bueno, sí sabemos quién lo acuñó, ya cuando hicimos el programa de investigación sobre IBM <risa> lo contamos y tal, y, y la verdad es que mi punto de vista está bien puesto porque efectivamente es música inteligente, si me permite o sea que si tú la escuchas, date por, da, da, da por hecho que eres inteligente, eso es es así, claro, tenés allá en los currículos cuando, cuando buscas curros, me gusta el IDM <risa> oye tío, a este chico le gusta el IDM <risa> escuchamos el Cristel de Autorre venga vamos, vamos a pistazo electromagnética Bienvenido, bienvenida a la auténtico Y sin duda una Si hay algo Hay algo En la radio tiene muchas cosas buenas ¿Vale? Quitando de levant, eso de levantarte ahora A las nueve de la mañana un sábado El resto de cosas son cojonudas Eso, pero es, una, una, eso es lo mejor sí, lo el sí, sí. los sábados es lo mejor <ríe> Lo que y lo, lo que no, eh, Pero una de las cosas O oh, lo mejor tu, Micro De los cojones de la de, Como no te compréis un micro No a empezar a beber cerveza Mazo en el estudio Os aviso <ríe> <ríe> Que Sin duda alguna Lo mejor Lo, lo más privilegiado Sobre todo Si me permite ser el palabra Es, si ahora mismo de las, no sé, últimamente la verdad es que son, no bajamos de 300 escuchas, de las 300 personas que van a escuchar este programa, una no conocía este tema, y estoy seguro que ha dicho, me cago en 10 que me he metido encima, tío. Tener el privilegio de descubrir una obra maestra para, para alguien, tío, sin duda alguna, es la polla con cebolla, y ya te digo. Tú eres el director, de, el director musical del programa de hoy. O sea, eh, ¿a por ellos o eh? <risa> bueno, yo, la verdad es que el, el cristal este concretamente yo lo descubrí a raíz del programa de electromagnética de... Que bueno, que, que sobre IDM. De hecho, cuando estábamos fuera de la antena estábamos comentando un poco... Eh, que, bueno, yo comentaba que yo tengo el reflejo de escuchar... La, la introducción de electromagnética con este tema, entonces cuando lo escucho fuera de lo que es eso, echo de menos un poco ese, sí. ese, ese mensaje, la voz de David, así, <risa> manchando el tema de Autecre, es fundamental. Sí, sí, sí, sí. <risa> Muchas veces eh, me, dice, me no, no, de hecho, recordamos, acá estamos hablando del jingle de entrada, recordamos el tema del concurso de uñas que de momento la verdad es que tenemos el mail hasta arriba de solicitudes, no apoya apoyan ni uno. <risa> Ni uno, quitando puto loco por Club Inspire, y ni una persona, joder, si no pasa nada, simplemente con que lo filtréis ahí con un bocote, si lo que nos hace ilusión es que trabajáis para no. nosotros. <ríe> que. Eh, discazo, de todas maneras, todo lo que rodea al Crystal es, un, es un, una oda a lo bien hecho, tío, y también un disco que, que hay que bajarse sí o sí. Sí, sí, bueno, eh, no lo así. hemos comentado, pero bueno, es. Eh, el Crystal forma parte del Artificial Intelligence, que es la primera referencia que tiene Utecre en, en Warp. En el sello que, bueno, realmente Autécrea forma parte de, del... Vamos, hablar de Warp es hablar de Autécrea un poco, porque desde que Warp era un proyecto, eh, pues, sí. balbuceante, sí. casi, si, que no había despegado, casi una locura de gente, pues, una locura de, de una gente de Manchester y demás, Pues decidieron, pues, eh, formar parte de este proyecto, se implicaron y la verdad es que, bueno, todavía siguen sacando discos y sí. ahora en, en marzo tendremos nuevo disco de creo así que, bueno, ya, eso ya lo comentaremos más adelante, pero... We are waiting, sí, sí, sí, we pues, are waiting for... A ver, a, ver, a ver cómo se han portado esta vez. Lo que está claro, tío, que el, el, artificial, el artificial Intelligence, tío, es... A ver, te digo, yo tengo un vinilo, tío, y cuando le, cada vez que paso por le tocas así un poquito y tal y cual, pues creo que es parte de la historia de la música, ese amasijo de musicón de cabronazos que se juntaron ahí, que no me puedo ni imaginar, tío, eh, de igual modo, pues ahora que los frikis de aquí de Madrid, los, como digo yo, los 150 que nos damos la razón, nos juntamos y tal y cual, y hablamos de nuestras producciones y tal, que y pues no va a ningún lado, y no, no, me quiero no nos queremos comparar ni mucho menos con aquella generación, tío, cuando hablaban a con con Afestream, con, con los Black dogs y tal y cual, y... Tienes un, no sé, no sé, yo creo que se juntó ahí algo mágico, tío. Y bueno, a los hechos me remito. Que sí, vamos a es, un es, discazo, es un superdisco, además. Un superdisco. 100% eh, recomendable. Orden directa es de Electromagnet. <risa> Cago en la leche? ¿O te lo descargas? O vamos, <risa> o te dejamos de hablar. vascadet <risa> no lo no estás viendo dentro del Irakubala, que para mí, no voy a terminar a decirlo, es el disco que más me gusta, Terre Autecre O, o... <risa> bueno, o eh, estos no, no, Nos mojamos ya y decimos, Venga, ¿vale? Venga, ¿vale? Vamos, a, vamos a contar un poco Es que bueno, el, eh, el nombre Yo lo he llamado toda la vida Autecre David lo llama Autechre y, y, Pero no os preocupéis porque ninguno de los dos tiene razón eh, Ya que según parece eh, La pronunciación de, del nombre Vendría a ser Auteker eh, Bueno, ya Con acento de Manchester, que lo tenga, yo no lo tengo Así que no, no eso no, no os lo puedo regalar Y, y nada, bueno, básicamente una curiosidad para que lo sepáis eh, La construcción del nombre viene, viene a ser, vamos, ellos se lo montaron un poco Porque había el sonido au este de pista, mítico, de, de tema eh, ochentero, noventero mm. eh, Lo acuñaron un poco, se lo apropiaron y luego pues, garrapatearon una serie de letras en el, en el ordenador Y salió el, el Tech Re Y a partir de ahí empezaron a funcionar con ese nombre Y, y hasta hoy Lo que está claro que, de, tanto como lo dices tú Como que lo digo yo, suena mucho mejor que como lo dicen ellos ¿Seguro? O sea que, le sugerimos a estos chicos De Manchester que cambien de pronunciación Porque vamos, a hablar a un Re Tiene una fuerza, tío, la Re Sí, el re, el sí, bueno, sí, bien cañí, bien cañí <risa> ¿El es tío? ¿Escuchamos o quieres pegarnos un pequeño, una pequeña refleja sobre no, el No, pues cual? Nada, simplemente comentar que, bueno, forma parte de, de Incunabula Que es eh, el primer LP que sale en, que salió en, en Warp Y, bueno, es del año 93 y es una auténtica barbaridad de disco sí, sí. 100% recomendable, todos los temas merecen la pena Y, y bueno, ya sé que esta esta frase seguramente va a ser la tónica general sí, sí. del programa Pero bueno, es que soy un incondicional de Eutecre Y no <ríe> lo raro sería lo otro, así que... No, no, claro bueno. y, y, y, y más si el tema está seleccionado, de entre todos entonces sí, sí. Este, este, Dime. Perdón, este es posiblemente de mis favoritos eh, El Vascade, que es un, sí. es un temón Que luego fue remezclado y sacó, sacaron un, un disco de remezclas Que merecen también la pena Muy bien, pues vamos a viajar en esta máquina del tiempo Que siempre es electromagnética Venimos del año 91 y vamos hacia el año 93 Eh, en un caballo blanco eh, con forma de mp3 en este caso, electromagnética madre que voz tema en electromagnética joder Va a ser la técnica general, efectivamente, hoy. Estamos manteniendo una conversación, arte interesante, arte interesante fuera de la antena, como siempre, Vamos, pero no, no os preocupéis, que aquí somos, eh, son, parece, parecemos samples, <risa> grabamos <risa> muestreadores, mejor dicho, vamos, a empezar a, hablar, vamos ahora a empezar a españolizar los términos de producción. Eh, eh, grabamos lo que lo que hablamos fuera de la antena y ahora lo soltamos. Estábamos hablando de que esta música de UTR, como Afe y tal y cual, bueno, la verdad, voy a robarle la frase y el concepto a, a Néstor, pero bueno, <ríe> eh, Adelante eh, que Con los años eh, Le vas adquiriendo y le vas escuchando conceptos distintos Matices distintos al sonido y tal y cual Y bueno, esta ya es eh, Como he dicho antes eh, Y como las buenas películas, según te vas haciendo más mayor lo vas entendiendo de diferente manera Y es prueba inequívoca De que estamos ante música seleccionada Para sonar en el cielo si es que existe <ríe> Musicón, exagerado Eh, y Bueno, salgamos de musicol, hay que hablar del Egg Hill de AutoR, como no podía ser de otra manera. Que, este, eh, para mí, puedo decirlo, si dicho, que este es tu disco favorito, mi, mi, o sea, el tema favorito, el, mi favorito estará entre este y el Kristen y el de Antiretre, porque es, esto es... Esto es música hecha para sí. todo lo que tú quieras. Este tema, la verdad, es que es más, más profundo, ¿no? Tiene mm. más profundo que el anterior y la verdad es que es un, es un tema monumental. Bueno, este es, vamos a batizar cuatro temas de Incunábula porque es que creemos procede. que es obligatorio. Procede, y, procede. Y, ¿no? y bueno, este, este también sonó en un electromagnética. Bueno, yo es que me voy a tomar la libertad de comentar que es que yo descubrí electromagnética tarde que fue pues a raíz del programa de virus el de, de Omen, porque bueno yo soy homenero o meníaco por lo menos incondicional del sonido <risa> y a raíz de ahí me, a raíz de ese programa me empecé a atizar a todos los del mundo y, y en, seguramente voy a hacer referencias porque los tengo muy no, empollados. O sea <risa> ver que hacernos hacer referencia a nosotros mismos está más que permitido <risa> ahora pues, que nos dice el esto y tal y cual, vamos a comentarlo, tío, o sea que, joder, no nos sorprende, porque no nos sorprende, porque ¿por no nos iba a sorprender si nosotros nos lo pasamos bien haciendo radio, no? Pero es acojonante la acogida, tío, la, la, ya no la cantidad, sino la calidad de feedback que se tiene, tío, o sea, que una persona te diga que le levantas el ánimo, o sea, que, que la Electromagnética le levanta el ánimo, tío, como no, te, no, no me acuerdo exactamente del nombre de quién, que puso ahí en un foro y tal igual y cual, joder, es que es... Ríete tú de un sueldo, tío Ríete tú de un sueldo, tío que, que, que... Harto de contentos estamos Y bueno, ya lo decimos eh, De igual modo que Néstor ha venido hoy Y ya está más que fichado Ya Ahora hay el compromiso de venir cuatro o cinco veces en el, Solamente en esta temporada Pues tú mismo que nos estás escuchando a lo mejor tienes algo que decir Y no dudes en ponerte en contacto con nosotros Por alguna de nuestras vías. Ya sabéis que nuestra preferida es un mensaje una botella e, Y nada A, a venir a, pegar, a repasar música con nosotros A lo que, a lo que queráis Y tal ¿Quieres que escuchemos el Excel? Sí, lo, lo merece Así que vamos a, sí, vamos a echarle un pelín para atrás Porque este tema Si tenemos que dejar alguno más tiempo de la cuenta Este es uno de ellos, sin duda alguna Disfruta de la vida en Electromagnética Deuda, tío, y. Menudo musicón, tío, el este el, el huevo del infierno o qué? Pues eh, eh, el otro día lo estaba pensando porque realmente podría ser. Eh, es que bueno, en es que la construcción es un poco rara. Sí. Porque podría ser Ex que Shell es concha. Eh, claro. eh, o Ex Hell. Huevos infierno, no sé, es que <risas> De todas maneras, eh, son muy de nombres raros que te cagas. O sea, sí, sí, no, y, y, impronunciables. la mayoría... No, impronunciables, y, y, incoherentes, y, sí. ininteligibles, o sea, 100% a Si ¿Y algo tiene que ver, si algo está bien con la es el caos completo en lo que a... Ha... Ah, al nombre de los temas se refiere Sí, sí, vamos eh, De hecho Hay un tema que a mí me gusta mucho Que le pusimos el otro día En lo de El fin del mundo con Samara Este casi como una brisa Es un paz con tres notas Pero que sí, Que podía estar perfectamente 20 minutos hablando el tema Y nadie lo quita Y es VLMZX y tal y cual que así, así, así es imposible hacer el friki ¿Cómo le cuentas a tu colega pues si me, me gusta el tema si lo hubiese llamado yo que sé el tetas todo el mundo el tetas Oye. Sí, sí, sí, no, no, no te tendría perdido sí, se vendrían más copias seguro claro tío mucho más, la gente puede hablar mucho más del tetas que del VLZ26 joder que ya te digo uno de mis temas favoritos de esta melodía tin tin tin tin tin es no me lo diga eternamente hasta que cuando, no te quieres dar cuando cuando menos te lo esperas Estás trabajando, haciendo lo que sea Y te viene a la cabeza ya te la ahí un poquillo Y tal y cual, aunque evidentemente Suena bastante mejor de los inter de, lo, de UTR que, que de nuestra garganta Y, y me, más hoy de la mía <risa> Que bueno, vamos a bajar aquí Con todo el respeto del mundo Este temazo, bueno, al final no hemos tenido demasiado respeto Y empieza el win win viento, viento Que también es un tema raro de, de cuidado Vamos a ver un poquito por aquí, porque este tema es largo De los 11 minutos De, de, de esto, de cuando se pone a de hacer música de pad, música de colchón y música de pensamiento espiritual, y ese es uno de ellos. Sí, sí, la atmósfera pura y la verdad es que a mí me parece un discazo brutal. Eh, la verdad es que el, el tema que vamos a poner después de este, que también forma parte del mismo álbum, eh, es un poco de la misma dinámica. Mm. O sea, el, son temas muy atmosféricos, melódicos, espirituales, como has comentado. Pero yo creo imprescindible porque. Sí. Luego ya habrá tiempo para llegar al sonido más metálico, más desordenado, mm. más, más difícil para el oído menos, el oído medio menos acostumbrado sí. a, a, a estos sonidos. Y, y bueno, yo creo que es, es momento de disfrutarlo. Pues no se hable más, es una orden directa de Néstor Carmona. Bienvenido, bienvenida, bienvenida a la bienvenida en Radio primero. En pues efectivamente, un tema espiritual Un tema espiritual El día que me muera que pongan este tema en mi entierro Lo dejo aquí de herencia, ¿eh? Aquí voy a la gente a, a, a la iglesia, ¿no? A donde esté yo <ríe> bueno, bueno, Queda dicho? Queda ha dicho, eh? Que coste Y no quiero, y no quiero curarse en mi entierro Ya que, ya que estamos <ríe> jarracos, no, por favor <ríe> Efectivamente Qué jodidamente bueno y espiritual Este win-win Como no podía ser de otra manera Es que más ahora Tú lo subir otra vez y, y otra vez espiritual y bonito Que... Estábamos hablando, tío De... Es que nos ponemos ahora aquí a hablar por la antena, por la antena Y se nos va un poquito el panchito Estábamos hablando de... De lo que es investigar música, tío, lo bonito que es, tío, y descubrir cosas ahí Y pasar una tarde buscando sobre un artista que te ha gustado curiosidad Ya no, ya no curiosidad, ya no, ya no buscando, digamos, el papel cuché de la, de la música Sino el, lo físico de, de ese artista, que no es otra cosa que la música Investigando este álbum y tal, el cual el otro Bajándote a saco por cero euros todo, que también es, es precioso <ríe> Claro, pues joder, Auterre tiene mucho dinero ¿Para qué se, se lo voy a dar yo? Que tengo poco <ríe> Y estamos hablando efectivamente de eso, ¿verdad? Sí, sí, no. estábamos comentando un poco que, bueno, yo comentaba un poco desde mi experiencia personal Que la verdad es que la actividad de investigar, o lo que viene a ser investigar musicalmente hablando No lo había hecho antes, hasta que Electromagnética pues, me enseñó mucha música Porque la verdad es que yo, antes de escuchar Electromagnética, vamos, sigo sin tener ni puta idea de casi nada Pero, pero la música me divierte y siempre me ha gustado conocer Pero con el Electromagnética, la verdad es que me he metido unas sobredoses de aprendizaje importante. Y yo creo que es, un, es el gran activo que tiene este programa, ¿no? Que es muy diverso y, y, bueno, con tus colaboradores estupendos, Samara y Redu y, bueno, Gray Fox, que es un señor que lo sabe prácticamente todo en este mundo, pues la verdad es que pues, los, los seguidores, que yo me considero un incondicional, pues tenemos la oportunidad de aprender, de aprender mucho. Los seguidores y los no seguidores. Aquí tienes al tonto Lofader, que soy yo, y ya te digo yo a ti que hace, hace un año y medio... Como muy bien dices tú, y acuñando un poquito la humildad, me sigo sin saber mucho, pero desde luego hace un año y medio salía, sabía muchísimo menos, muchísimo menos. De hecho, como te comentaba, eh, la gente que nos ha seguido, bueno, aunque yo creo que la mayoría de la gente ha hecho el camino al revés, como tú, porque los programas al principio tenían 30, 40 escuchas, entonces la gente nos ha ido escuchando eh, cronológicamente al revés, uh -huh. al verres, y puedes observar cómo al principio la calidad musical que poníamos era. No inferior Pero sí más ratonera más Sin llegar a ser mala Cuidado Pero es claro Se, se, se rozan unas, unas, unos niveles de selección tío, Como la, darle un repaso a Uterre A su discografía tío Que bueno pues eh, eh, Como decíamos antes si, se lo descubrí, si ya conocías a Uterre Sabemos que estás pasando un buen rato Y si no lo conocías ¿Qué pasotes en ¿Qué suerte tienes? ¿Qué suerte tienes de efectivamente de tenerlo todo por delante y poder volver a sorprenderte como por pues, Néstor y yo no hace mucho o hace mucho nos sorprendimos con, con su discografía, de luego que sí. Así que bueno, vamos a quitar el win-win despacito. La verdad es que una lástima, perdona win-win. Todo mi respeto de verdad, perdóname. Zas, te quito. Y bueno, otro tema, Raco 444. Sí, sí, sí. 444 se ha nacido en Carbanchel. Y otro tema, ya es el último, el último tema que ponemos de Nakubala que bien podemos haber hecho un especial sobre Inakubala y sobre el Amber solamente y luego hacer un Outer edición 2, por que son dos discazos que te cagas. De hecho, bueno, ahora viene ahora viene la parte Amber, por lo que veo. Sí, sí. No, pues vamos, este disco a mí me encanta porque es muy atmosférico, pero luego tiene una, una percusión bastante mm. bastante compleja, pero pero 100% bailable y 100% llevable. La verdad es que es un... Es un Un temón. Y nada, cuando acabe este disco pues ya entramos en materia en, en lo que viene a ser Amber, que pues, no sé no sé cómo estará electromagnética de mulleristas, pero bueno, yo, yo soy un poco mullerista y, y Amber para Oscar Mulero es el mejor disco de la historia de la electrónica. Un dato, no lo tenía. Un buen dato. Así que bueno, ya... A ver, a ver qué os parece. Sí, desde luego en el de caso son muy temuleros. Eh, le hemos puesto de puta para arriba cuando ha procedido y tal y cual, pero también eh, le ponemos de puta para arriba dentro del respeto que nos causa. O sea, digamos que es como... Vamos a poner un ejemplo porque le voy a decir una cosa, realmente nuestro canal no está aquí por ser seguidor nuestro y ni mucho menos porque sepa de música electrónica, está aquí porque es de la atleti. <risa> Sabes, hemos dicho que ya aquí ya no ya más gente de Madrid, tío. O sea, el electromagnética es Atlética coño. Y, y yo lo que yo sé, eh, de igual modo que, como si eh, el ánimo del Cholo Simón, al que respetamos mucho, ya no solamente por su periplo de entrenador, sino por cómo siente la elástica verdad Pues como pues empezar a hacer gilipolleces, a tontear, no sé, pues nos defraudaría Y Mulero es un poquito de eso con el techno Sabes que es una persona que nos ha enseñado tanto en pista y en no pista Que bueno, que hay veces que a lo mejor pues no produce como con otros Queremos que produzca o tal, sin llegar al pastel ni mucho menos Y le damos en la boca, pero eso es así Pero también te digo que siempre he dicho que Mulero para mí no se ha bajado del burro que Sigue haciendo musicón y sigue, y sigue mostrando musicón es que A mí lo que, lo que más me gusta de Mulero es que es un... Es un disco que siempre ha demostrado tener bastante personalidad y, sí. y ha sido muy fiel a, a esa forma de pinchar, muy sobria y, y creo que es un tío que principalmente el gran activo que tiene es que ha sido un poco el vehículo o un poco el portavoz de, de sonidos electrónicos importantísimos mm. en, en la escena madrileña en España sí, sí, y, sí. Y, y, y solo por eso pues es un tío que merece mucho respeto porque lejos luego de intentar convertirse en una supermarca como puede ser el caso de Cristian Varela que, a que bueno, yo Le viste la entrega de los DJ Max con una camiseta de rejilla y las tetas pues bueno, espectacular Como Mijatovich no, no, es que no, <ríe> Sí, eh. sí Pero una camiseta de rejilla y el tío con su pancerilla ahí, ¿sabes? De pues pues sí, para abajo sí. sí, Gente está, sin complejos Cristian, muy bien Está felino sí. No, pues vamos Cristian Varela es un señor que a mí me muy tal pero creo que se le ha ido completamente la olla sí. y, y Mulero pues sigue siendo fiel a su estilo, aunque es un tío muy potente, que sigue llenando pista y, y que tú, tú dijiste una vez que tenía menos pista que antes pero no, yo creo que es un tío que sigue muy fiel a su estilo y, y eso algo a, a tener en cuenta, aparte de todo lo anterior que hemos comentado, que seguramente sea mucho más importante que nuevo, sí. eh, yo creo que poquita gente me discutiría lo que voy a decir Para mí, estamos ya, ya, ya hablando de Uterre, pero bueno, bachanás, que aquí se nos va a toda la pinche hablamos lo que sea. Para mí es el mejor artista electrónico español de la historia. Dime otro mejor. Eh, es que bueno. El... Aparte, por supuesto, de viceversa, ¿sabes? Pues <risa> <risa> sí, o Rebeca, ¿no? Que son, son fundamentales en cualquier discografía. Claro. Bueno. Pues. Eh, la verdad es que bueno, yo. Esto no está acordado, pero yo también lo pienso. O sea, creo que que como icono no, no hay un igual. No, y, no. no. Y, eh, Que, bueno, es el día que bueno, por supuesto a oscar Moreno le invitamos a pasarse por aquí cuando quiera y aquí vamos y que por la mañana. Claro, claro, a, a, a el... Yo le pago un desayuno electromagnético Encantado Y que se venga aquí a, a batirse el cobre con nosotros A saber si A demostrar si realmente Tiene lo que hay que tener Sí, pues oye Seguro que nos va a escuchar sí. a lo, a muy Porque este, este programa Lo escucha Toda la crende De la de, de, de la fauna española electrónica De aquí te mandamos Un fuerte abrazo, Oscar <ríe> Y ya sabes Que has invitado aquí Pues a lo que tú quieras O sea, no te Tranquilo que no te vamos a asedar Con preguntas Analógico, digital O cosas Tú vienes y nos haces un especial Sobre tú, no sobre lo que tú quieras Vienes aquí a trabajar Nada De estrellitas. Así que nada, va a pegar justo el bajón del 444-444, se han nacido en Brayton. Y escuchamos, con tu permiso siempre, que tú eres el director musical del, del programa. Go, go ¡Bienvenido, bienvenida al estrenador. Creo que bonito es descubrir música a estas alturas de la vida Que le estábamos comentando Jodete Greyfoss, jodete Alberto, que ya lo has descubierto todo, tío A Néstor y a mí nos quedan muchas cosas por descubrir Porque he pasado mucho tiempo pues escuchando pues, Cositas, guachi, house fresquito, primo Te <ríe> Temazo el 444 Muchísimo cuidado eh, Me consta, me consta porque lo he investigado Que los OTR, Pues evidentemente con esta jauría de ritmos eh, Hoy por hoy Y bueno, luego lo vamos a escuchar, son muy de, de daú informático y tal y cual, porque no puede ser de otra manera O sea Este, este este caos eh, rítmico No se puede crear de otra manera Si no es Por lo menos se apoyado Un poquito en el software Sobre todo ya te digo Esto es ritmo menos Pero más adelante Vamos a ver cómo Es un pasote eh, Pero sí que son muy De sintetizadores Y de tocarlos Y de Fíjate, yo creo que a UTR, mmm, ratifícame, no sé si lo sabes, mmm, fueron a unos monegros a UTR, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Pues ahí estaba yo en esos monegros, pasando del tema, tío. <ríe> no los conocía. A lo mejor estuve viendo, yo qué sé, a, a, a, al Oscar de Rivera en la carpa de. O sea, ¿no los viste? ¡Qué rojo, Vamos, diría a UTR. digo, este estoy quitando, fuera. A tomar por voy a ver a Oscar de Rivera con jau frejito. Cago en la leche pura. <ríe> si pudiera viajar en el tiempo, me pegaba unos tiempos ahí Bueno, no, porque no me puedo tocar, sería una paradoja temporal. Mejor no. <ríe> Foil. Bueno, ¡Qué temazo, bueno. chico! ¡Madre mía! Este tema es tremendo. El, es un... Bueno, es el primer tema de, de Amber, del disco. que bueno que yo he tenido el privilegio estos reyes. Eh, Nieves, mi chica, me ha regalado el disco en un mi... Saludo para mí, ¿tome? ¡Un saludo para mí sí, esto, me! ¡Un saludo! Un, beso, <risa> bueno, un saludo, un beso, joder. ¿no? <risa> eh, que, bueno, está, está en Barcelona y es fiel seguidora. Y... Y bueno, pues este disco, este tema concretamente es una barbaridad cojonante La verdad es que me parece espectacular. Es más mucho más metálico de todo, que todos los anteriores que hemos escuchado, mm. pero es que es una atmósfera sí, tremenda. Sí, sí. Me parece un disco... Ultratumbera. Sí sí sí, sí, sí, sí, sí. El, el, el disco entero tiene una, un halo... Un halo que, que no lo poseo en vinilo y tal, pero estoy seguro que poseer ese es como el Select cambia un Gorte de Afestwin. Que es que lo coges, tío. Bueno, no hace mucho me, me invitaron a pinchar a, a la presentación de la web de, la, de Geométrica y tal, es ahí en, en no sé, compro, embajadores con provisiones o algo así. Bueno, un garito que hay así de, donde el gafapasteo está aprendiendo ahora mismo ...va a pasar las tardes y tal. Y, y me invitaron a pinchar y tal y cual. Y al gran vinilo les digo, no me voy a llevar nada más que el Select cambia en Gorte de Afestwin. Y me lo llevé, tío, y todo el mundo que pasaba por la cabina a saludarme, tal cual. Cogía el vinilo, tío Hostia, tío ¿Es de la primera edición? Sí, sí, tío Del 92 Joder Como que Todo el mundo lo... Sí, son, son discos que tienen halo, tío Porque El arte que, que llevan dentro Desprenden... Sí, energía Energía, tío Efectivamente, y sí Como decíamos el otro día Samara y yo Cuando estábamos ahí tan místicos Y no nos engañemos Le dimos dos calas a un porro eh, Dos personas que están escuchando la misma música Es normal que acaben llegando a, llegar a pensar Si no lo mismo Algo que esté en el mismo rango de frecuencia de pensamiento ...y esta música que de momento evoca algo así... ...así que... ...si queréis vamos a jugar a pensar todo lo mismo... ...electromagnética... Digo temazo, ese mmm, no sé si llamarle una caja porque no es una caja, pero estimula como una caja el bam, pim, pam, que realmente es un toque de cinta y tal y cual le da como un, un ritmo para ir al siguiente golpe, y al, no, golpe al siguiente compas, al siguiente compás, al siguiente compás y tal y cual. Y micro de los, los cojones, cago en leche puta. empieza a haber cerveza en el estudio, os, os aviso. <ríe> como, si no, como si no la viéramos Musicón Oye, vamos a ir un pelín más rápido En cuanto a mostrar los temas y tal y cual Porque vamos ya por la, el minuto 53 De los 120 que nos corren nos cor, los, los corresponden por, por derecho En tu semanalmente Y nos queda mucha música por mostrar Así que nada, foil, plus. Siento mucho Hoy oh, va, no me he seleccionado el siguiente ¿Te lo puedes creer? Sí, seguro que sí, te lo puedes creer Ahí está aquí Montreal, from Canadá Sí, sí. Que Como... también por pues otro tema, Raco, de, de, de, de, de escándalo, tío Sí, es un, es un gran tema, tiene poco que ver con el anterior mm. El anterior yo es el tema más oscuro del, de todo el disco Y, y la verdad es que bueno, Montreal es un, es un buen tema Tiene, tiene un poco de, del sabor que te deja Incunábula eh, En cuanto a melodías que se cuelan en, mm. en, en ritmos un poco complejos Que le, dan, que le dan muchísimo golpe al, al, al tema en particular y, y muy disfrutón. Así que, bueno, vamos a ver si somos un poco disciplinados, porque es que fuera de antena, yo, pues nada, tenía muchas ganas de conocerle y tengo muchas cosas que comentarle y preguntarle y estoy rajando como un salvaje. Así estamos cosa que, que tope, O sea, no sea, estamos haciendo ni puto caso a la música y no procede, así que vamos a. Hay que intentar darnos Un poco de agilidad Porque tenemos mucha música Y hay que intentar Que entren todos Hay que intentar mostrarla No obstante Como luego vamos a ir de cañas Primo ¿Sabes? Sí, sí, sí Desde aquí ya Os decimos Todos los sábados A partir de la una de la tarde El staff de Electromagnética De esa semana eh, Lo que viene siendo El cansino más gente eh, Vamos a estar En el bar de al lado De la radio Aquí en Getafe O sea que Quien está aburrido Se viene arriba para acá Se trae por supuesto 40 o 50 euros Para pagarlo todo Y nos estamos Una cañita juntos De momento nos dejamos con Montreal ¿Vale? Que no se dice pronto pero el tour el tema dura 5 minutos y medio a partir de este momento. Electromagnética. ¿Qué estaríamos haciendo en el año 94, Néstor, tío? ¿Qué estaríamos haciendo? ¿Cuántos años tenías tú? A ver, tú Yo tú? soy del 83. En no, o sea, entonces en el 94 tenías un, eh, 11 años. Sí, sí. 11 joven. años. 11 años. Da la casualidad, una casualidad de la vida, que estos chicos, los o auterre, autérreos, o como quieran ellos llamarse... Eh, uno del 71 Y otro del 73 Y nosotros somos Uno del 81 Y uno del, o del 83 O sea que Lo mismo nuestra misión en la vida Es ser los próximos sí, autecre, ¿no? no te queda duda Cada uno con nuestra 909 <risas> Vas a ver la, el podo que vamos a montar te vemos si Roland no nos, no nos coge para hacer vídeos Promocionales De las próximas máquinas Aunque bueno, Roland, dicho sea de paso Con los maquillotes que hizo, ya se podía poner las pilas Y joder, montaros aquí una cruz nueva Que los frikis los flipamos, hombre ¿Qué les costará? Aunque pierdan dinero Si están hasta los huevos de... Por cierto, la semana que viene, tío Uno de los programas de estos que de estos que nos que Hay que preparárselos bien Porque viene David Aqua Weapons of Bad Destruction ¿Qué nombre más largo tiene, David, tío? lo clásico, sí. <ríe> Y vamos a hacer un especial sobre Sobre hardware y software de producción Un histórico, desde el año 70 Hasta, hasta hoy en día Máquinas que han ido saliendo míticas, con ejemplos musicales y tal y Ajá. cual O sea, he hecho un programa por frikis, he hecho, o sea, he hecho por frikis para frikis Qué Interesante, ¿eh? Que músico en Montreal, tío Bueno, es que todo ver entero es un pasote No me extraña que sea el disco favorito de Oscar Mulero bueno, sí, me sorprendería sí. que fuera de Kiko de Rivera, ¿sabes? Pero de Oscar <risa> Mulero me parece completamente normal Que la quitamos aquí como bloqueo la cosa, Montreal Y bueno, eh, seguimos sin, sin preparar el siguiente tema Os lo podéis creer, fijaros es que Nos encanta la emoción Sí, sí, nos está, embargando, nos está embargando O sea, que el siguiente tema que vamos a poner si no me a, es el Julken, ¿no? Sí Ok, pues... Ver, esto es lo típico Ahora te digo, venga, di algo y, eh. <risa> <risa> Bueno, pues... Es, no, sé qué no, es que no, no, es que eso es lo que pasa que Como de Amber ya hemos hablado bastante No, no sé, no sé muy bien qué puedo aportar Este tema... Es, un, es una nana, un poco. Sí, sí, sí. Da sí un tema muy delicadito. Sí, sí, un tema suave y muy agradable. Así que nada, yo me limito a callarme para no mancharlo más y nada, que lo disfrutéis. Electromagnética. Bocador, melódico Y nanero. Nanero no del DJ no, no. Nanero de nana. nanero de nana. Nanero de nana. Que por cierto, pero del politono, como le digo, yo a, a mi novia digo, a ver, cualquiera cualquier friki que te escuche, que caes en el autobús y te suena el móvil, le suena en la Nou de Es que hace como una caja que sí, es sí, sí, sí. espectacular y tal. Sí, es un, temón. un temazo que a mí me recuerda cuando Un poco por lo que ya nos hemos metido en el concepto nano y tal, y me ha recordado de, al, al nano. Y se lo digo muchas veces: digo, joder, tía, digo, es que yo voy en el autobús y te veo así, todo guapa, y te suena el nano de y no tengo más remedio de meterte toda la ficha. Meter ficha no, no, no, no a los OED. tiras un triple, sí. Sí, sí, pero un triple seguro, decirlo oye, tía, tía eso es por casualidad o te gusta Afestream. Porque te digamos, si no te faltan asas ya para pa engancharte mejor. Eh. Un saludo a la preciosidad de mi novia, que es Vea. Que la chica que dice en Radio Ritmo. <risas> que temazo. Temazo enriquecedor mental y a, a, a, a nivel corazón. Tir-Tir. También otro temazo que no podíamos dejar de poner, ni mucho menos. Sí, sí. Este tema es. Eh... Eh, no sé Tiene un espíritu muy particular Y la verdad es que yo creo que es uno de esos temas que te los pones Si tienes que hacer algo grande O necesitas jugar un partido eh, O quieres destruir el mundo Este es tu tema <risa> Banda sonora para lo que te salga de los huevos El caso que te lo pongas Si necesitas algo vigorizante y estimulante Este tema te puede ayudar Sí, además el, el, este sí, que son, son como golpes un poco No sé eh... O sea, son como sonidos un poco, no sé, entre breakbeat y un poco hip-hop el... Mm. Eso, ese, ese código de, de baile ¿no? Ese código de sonido eh, Interesante está sí, muy pues, bien. Porque es una de las características De, de UTR, sin duda alguna En la capacidad que tiene Para crear bases Al, al borde de lo, de, del holocausto ¿vale? mm -hmm. al, al, Algorítmico Si me permitís Ya el redoble de, de pedantería Pero es que es verdad tío. Este, este programa le va a gustar mucho A Víctor de Solange Que seguro que Ahora mismo me está escuchando No en directo Pero Eh, en el latado mientras lo digo porque es uno es un fan de Auterre y efectivamente pues es un además de, de estos DJs que tienen la facultad de saber mezclar bien esto porque no es fácil no es no es música fácil de mezclar y bueno lo que sí es fácil es de lanzar así que si el esto, sin esto Carmona no me dice lo contrario va no, nada no, adelante Puedes estar escuchándola Y maravillándote con cada línea Con cada pista Con cada pista que compone el tema Te empiezas a fijar en el chuchu chuchu chuchu Y te quedas Te quedas embobado mirándola Y luego te quieres dar cuenta Esa pista te lleva a otra Que se han cruzado ahí por el camino Y te embobas con la línea de abajo Y te embobas con el pad Y te embobas con el Además Muy de meter sonidos Completamente cíclicos Que te hacen tener Que te... la cabeza te cabecea ahí y... sí, envolvente sí, Es envolvente, envolvente Total toda... <tose> Muy buen rejoña, Sí señor Que vamos a utilizar un Youtube Para meter el siguiente tema Porque no, no nos, han, nos han fallado los planes A nivel archivo ¿vale? Y uno de los temas Pues no, no, no lo leí el Virtual Digi No sé si me tengo que dejar Alguna actualización o algo El caso es que es pirata ¿eh? <risa> Evidentemente no me compro el Virtual Digi Siempre lo decimos Al principio me empecé con el tractor y tal Me traía aquí el controlador y todo y tal Y me di cuenta que ¿Para qué? No? ¿Para qué? Aquí a lo, a lo básico Y tal Así que bueno Teniendo en cuenta que hay que hacer malabarismos Aquí entre una pista y otra te quitamos aquí como que no quiere la cosa. Y bueno, empezamos a escuchar el, el Second Band Bibel, que es un temazo. Que me decías que recomiendas escucharlo un poquito bajo de pitch para disfrutarlo, para degustarlo despacito, ¿no? Sí, bueno, este tema forma parte de, de un LP que, que se le en el 95, que se llama Anvil bueno, Vapre, con V, pronunciación complicada. Y. Able vapor. <risa> <Able> vapor. <risa> y, y bueno, la historia es que... Este tema. Bueno, todos los temas que hemos dicho anteriormente, salvo el primero que hemos puesto, son todos de Warp. Mm -hmm. así, para dar un toquecito culturetismo. Ah. Eh, y bueno, pues este tema, para los muy muleristas, que bueno, aquí hay, hay dos de ellos. Mm -hmm. eh, este tema sale en un vídeo que, que está en el canal oficial, este de Oscar Mulero, en en YouTube y demás, que, bueno, que, que viene un poco a, a ser el guía de, de un vídeo que le grabaron en el Fresh Weekend este de, de Cerceda, de A Coruña uh -huh. y el videoclip está fenomenal, la verdad es que les recomiendo que lo veáis, porque se ve un poco como Mulero llega llega al sitio, hace sus pruebas de sonido, prepara un poco el tinglao y demás, y luego ya le ves ahí en... En, en arena dándolo todo y el, el escenario estaba fenomenal montado la verdad es que visualmente es estupendo y ahora pues, la gente muy bien de ese festival de nuevo no vamos yo no, yo no tuve la suerte de, de ir pero pero vamos el, a efectos visuales yo no he visto nada más espectacular mm. nunca es tremendo la, la iluminación del, del del garito en cuestión y, y nada pues eh, quien tenga curiosidad por saber quién hizo estos vídeos porque son un colectivo de asturianos eh, que son se llaman Fium Photo Y, y bueno, tienen ahí en Vimeo Para los que sean curiosos y tal Y, y como curiosidad adicional cuento Que, que el último videoclip de, Del Grey Fates to Green eh, Que salió, que era del James of Happiness, me parece que es mm -hmm. Eh, ese videoclip lo ha hecho esta gente también. O sea, que bueno, curiosidad ahí para que. Pilando con el vídeo, estoy viendo que, como esto es un YouTube pues eh, aquí estamos. Yo, por lo menos, que tengo el de antes, estoy teniendo una experiencia audiovisual de mucho cuidado. Y es que el vídeo del Second Band Vivel eh, está hecho por Chris Cunningham. Ah, el, no, sí, el, el de, de, de, de AFES. El de Afex. Afex, O sea, no, más que recomendado, eso sí, cuando acabe el programa. ¿eh? <risa> <Vamos>. <risa> un un respeto, ¿eh? por, por, por favor. No me voy a dar el stop aquí. Eh, este es un tema que mm, queramos hacer hueco, no hay que echar un poquito para atrás porque el bajón es donde te dice todo y tal igual y, y bueno vamos a empezar a, yo creo que empezamos a escuchar un poquito al la UTR si no moderno, sí cómo se le ha quedado el deje con esta eh, con este metalismo ahí sí, sí, extremo sí. y es un vamos un disco salvaje que se sale totalmente de la línea eh, sugerente melódica sí sugerente melódica que <risas> de la que hemos disfrutado más de una hora y bueno pues nada, es importante conocer también esta, esta orientación musical de, de estos dos genios de rocksteady Roster que está al lado de Manchester, ¿no? Sí, sí, está al lado, está en lo que se conoce como Gran Manchester. Lo digo con mi colega Óscar que el pueblecito mío no ha salido nunca de España, que <ríe> se ha salido <ríe> por meterme con él. Que, que bueno, que escuchamos ¿juj música. Venga. No, eso no es, perfectamente puede ser un efecto de el porque le pega. Que me refiero, o sea, ahora le digo, es que si me buen a fijarme, a lo mejor ese tema ya lo he escuchado muchas veces. Pues ahora, me, me, ahora mismo lo estamos escuchando aquí, eh, este... Uuuh, que a gusto se quedó el tío cuando lo puso, tío. O sea, <ríe> le, da, le da una continuidad argumental al tema, ¿sabes? Ay, por favor, tiene un micro nuevo. Me lo diría que haber pedido para el Reyes. Eh, yo digo, le da una calidad... Ay, ahí está. Le doy una manera de argumentar al tema que luego todo lo que le metas por debajo va a ir acorde porque todos los sonidos se han dejado manchar por ese paz que ha ido impregnándolos a todos de, de criterio. Porque estamos hablando de gente de, de buen criterio. Y bueno, Clipper, cago en la leche puta, qué de mazo. Sí, sí. Viendo interferencias. Ahí. Bueno, ya saltamos a al tercer LP de, de esta gente como, vamos bajo el nombre de, de Autecre y, bueno, hablamos de Tri repetay hay gente que el, considera este álbum la obra maestra absoluta y completa de esta gente, pero en mi opinión, si hubiera que dar medallas eh... Este álbum para mí sería el bronce. Mm, y sí. De menudo cajón. Sí, sí, pero sí, exactamente. De, de un abanico... O sea, hay donde elegir. Y, vamos y, a repetir, es un gran disco. Y, bueno, este tema Clipper es tremendo. Así sí. que... Eh, como dice... Ya te digo, parece, parece que, es que hemos quedado de acuerdo y ahora estamos de acuerdo en todo. Pero es que efectivamente es así. Yo también metería, si repetáis, eh, el Amber y, y la cubala de 3, 2, 1. Bueno, y la cubala, Amber, ahí, ahí, ahí, andaría. Bueno, es que son tres discazos eh, de, obligado, de obligado a lectura. O sea, esto te debería estar en los institutos, en vez de algún que otro libro que no te lleva a ningún lado. Bueno, no, quiero, no seré yo que hable mal de los libros, ¿no? Pero sí que efectivamente... Y esto, esto da para una reflexión. ¿Hasta qué punto no estaría bien que pusieran música a los niños en la escuela para que se les ablandara un poquito el corazón? Joder. <risa> menos menos frayperico su borrico. Joder. Efectivamente <risa> Eso de que si va un lazarillo de tormes. de los niños muy picardeados. No le, no le dices a los niños el, el, el, el lazarillo de tormes, cuando que salimos así pasa luego. Eso. ¿Qué hemos inventado en España? La novela picaresca. La novela picaresca. lo saco tío. ¿Has escuchado música de electromagnética? Adelante. Lástima, quitar esto. Se toque de Sinte y ahora. Pero, eh, como eh, dice, como está diciendo, me está diciendo Néstor, ey, te voy a quitar otra frase. Yo que soy un robador de frases. Perfecto. <ríe> ¿Qué de, cuerpo, de cuerpos distintos tienen todos los temas que hemos puesto, que saqué de matices distintos, lo que dice mucho de la calidad de las manos de esta gente. Seguro que tienen que tocar bien. Me voy a callar. Eh, musicón. El piano. El piano. El las teclas del piano. Exagerado, tío, exagerado. Y es que ya te digo, le hemos contado donde ya el tema acaba ya por reventar del criterio y, y espectacular. La como siempre decimos, esto es un programa de radio, tenemos que hablar. De hecho, no os escuchando, efectivamente, por eso. Eh, nosotros lo sabemos, aparte de la selección. Eh, que lo suyo sería, pues oye, que, que cojas si te ha gustado el clipper y no lo conocías y te embullas en, en AUTERRE y en su sonido, porque ya te digo que vas a pasar una tarde fenomenal. ...yo no solamente si lo estás escuchando... ...sino que has es quedado alguna pibita... ...con un pibito... ...lo pones ahí debajo... ...y aunque no le guste la música... ...os aseguro... ...que luego cuando pasen una hora y media... ...te va a decir... ...oye tío... ...que está sonando... ...que nos está acompañando también... ...o sea... ...eso pasa muchas veces... ...cuando viene gente a comer a casa... ...y tal y cual... Yo, ...yo soy antitele... ...apago la televisión... ...vamos... ...lo primero que hago... ...y pongo siempre alguna joyita... ...por debajo y tal... ...y siempre al final... ...alguien de lo de la mesa me dice... Oye, tío, eh, perdona, ¿qué música es esta? Digo, va a ser Music for iPods de Brian y yo, tío <risa> ¿Sabes? Y se va con su... de la grabo en un CD, coño Y se va y tan feliz yo No, es que el, el, el disco este de Ino Yo este año, vamos, que este año pasado Estuve en Bucarest viviendo con mi chica y tal Porque estaba trabajando allí Eh, eh, el Music for Airports De, de Brianino. O sea, banda sonora de muchísimas escenas ¿eh? Sí, sí, sí, sí. O sea, es el, perfecto. Era, Y además era, digamos, yo lo, lo recuerdo Como el momento de o sea, Llegar a casa, que vienes como acelerado de trabajo de hacer 10.000 cosas sí. Y me lo ponía Y era como decir, mira, o sea, digamos, ya desconexión completa Paz interior 100% Y, y los días que Brianino entraba en mi vida, se dormía mejor eh Sí, sí, sí, es que eh, De hecho ahora es la siguiente reflexión Yo he sido comer de frisa, porque yo soy un ansias y todo ...todos los vicios los tengo y... ...como comer luego no como mucho pero como de prisa... ...como los tontos... ...el caso es que eh, se lo decía una vez a la mañana, digo... ...¿te das cuenta de que esta música? ...como que se cena más despacio, tío... ...se discute menos, tío... Eh, ...no sé, el, el vino es como más eterno, tío... ...llámame místico si quieres que me encasillas... ...porque es verdad... O sea, pues, ...de hecho lo, musicalmente lo soy... ...pero es que es música, tío... ...diseñada, tío, para... ...para darte paz... Para sí, sí, sí, sí, sí. Y fíjate que luego lo analizas analíticamente, eh, porque me gusta mucho tocar esos palos a nivel producción y tal Y realmente es una brisa y el tío con un piano tocando teclas en el momento adecuado, no más allá Voy de decir por enésima vez la frase, mi frase favorita musicalmente, es fácil hacer música Lo realmente difícil es como vimos y no solamente por las notas que se hacían falta, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y, y, eliminar las superfluas eh, Efectivamente, eliminar las superfluas, es... Joder, desde aquí todo mi saludo a Erra Preani, no que efectivamente estará con un traductor Escuchando Electromagnética, no no me clave de la menor polla en el culo Oye, te mazo el Clipper, ¿eh? Te mazo sí. de mucha... No... Y mira que... Ay, joder, cago en Dios, que está aprendiendo hacer radio ya, menos eso No lo cortes así eh, No me gustaría ser Eutou, ¿vale? Y para sonar después de Clipper, <ríe> no me gustaría ser él Pero bueno, va a sonar Y también te digo que va a gustar, sin duda alguna Porque también es un tema raco con otro cuerpo también empieza a melódico para luego ponerse un poquito más sí, sí, vamos este tema como hemos comentado antes es de otra raza no, no tiene mucho que ver con el anterior pero pero bueno forma parte del mismo disco y, y hemos considerado que era un imprescindible tenía que sonar bueno, no sé si hemos mencionado antes que este disco Tri Repeta este álbum es del 95 o sea que hablamos que en el 93 en el 94 y en el 95 salieron las tres super joyas de esta mm. gente que bueno yo creo que ahí casi se medio vaciaron porque aunque la música que han hecho después está bien eh, si han tenido una etapa de cierta oscuridad porque bueno aquí hay una cosa que es fundamental de electromagnética y es que aquí Se, se dora la píldora Cuando alguien lo merece Y se le zurra ferozmente Claro, cuando claro, claro, claro. O sea, se lo ha faltado <risa> no, A usted cree dentro de poco le va a caer Un pequeño rapapolvo, pero bueno Con un final esperanzador, así que Sí, qué es lo que pasa desde mi punto de vista Que hay mmm, hombre, pero, no, Decir que a se ha vendido en es, no, no, no, no, que, no, que, Yo creo que no te quieres referir a eso Y yo tampoco lo quiero decir Lo que es verdad que es eh, gente que roza tal tal nivel de perfección que, a no ser que estemos hablando ya de mega genios es difícil seguir ese, ese ritmo. Yo tengo mucha curiosidad, por ejemplo, con Ace Twin que él insiste en que tiene más de 300 o 400 horas de grabación joder. en su casa. Sí. No sé, si no lo quiere sacar porque es tonto a secas, pues, joder, a mí me da rabia, tío. Me, me, me, me cae mal Ace Twin, coño, saca música, pedazos gilipollas, ¿sabes? O simplemente porque mmm, tampoco nunca ha sido tonto y a lo mejor dice... No tengo el criterio que tuve o, el, o el, el, el, las genialidades que tenía entonces. A lo mejor dice, no lo merece, prefiero quedarme con aquella figura que con la que puedo sacar ahora. No sé, no sé. Eh, no, no sé, está. bueno, a lo mejor simplemente intenta dosificar un poco su, su discurso musical, ¿no? Sí. Y a lo mejor si el, oh, una persona tan, como tú le llamas muchas veces, el Stephen King de la Electrónica, ¿no? Mm -hmm. Un poco un tío tan prolífico... Eh, Tiene que escoger muy bien el material que tiene. Con sí. independencia de que sea un gran creador, mm. eh, el vehículo que utilices que en forma de álbum tiene que estar muy, muy sí. bien. o sea, Tiene que tener un equilibrio y un lenguaje propio para, para no cargarte o sea, el, lo que viene a ser tu vida, que es la música y es tu obra. ¿no? Sí. A mí de todas maneras, eh, no me enseñaría que, siendo él como es, no empezar a sacar música, música bajo otro AK. Que bueno, también te digo que yo creo que le cazaríamos a la primera, siendo él, porque es una música muy característica. No obstante, pues oye, eh, hablando de esto, pues de cómo de los grupos se les va acabando el criterio, o por lo menos dejan de mostrarlo y tal y cual, tengo si efectivamente a twin A Ahí me queda, para, para consagrarle dentro del top one de mis top, eh, me queda pues efectivamente comprobar qué está haciendo ahora. Y eh, no sé por qué esta mañana, no sé, no sé si he escuchado algo así, no sé, caso que lo he pensado, digo, joder... Coño, tío, espero que esté masterizando algo ya a este tío porque lo esperamos lo esperamos ansiosos para o bien hacer un especial sobre su álbum y a, comerle aquí la polla entre siete personas. Sí, sí, o, o, o tú antes molabas. O tú antes molabas y no nos quedamos tan a gusto que vamos, no nos casamos ni con su puta madre. Así que vamos a escuchar, le estoy escuchando un poquito para atrás cada vez que hablamos sobre EUTOP porque me gusta mucho como cuando pega ahora. Así que vamos a dedicarle este tema a AFES Twin. Pero no a él, porque él es gilipollas, sino a toda la gente que, que le gusta ese sonido porque dice mucho de su oído. Así que nada, electromagnética. aquí somos muy de cagarla... ...de hablar y de lo igual... ...anda, anda que me ha pasado veces de... ...bueno, bueno... en, el, en el Electromagnética y... Bueno, tío, no se va a tomar una cerveza, ¿no? ...venga, que vale, vale, vale. ...pero esa gente... ...ahí, ahora... tanta tanto, de para abajo... ...pero vosotros que nos escucháis... ...fervientemente nos habéis perdonado... ...porque sabéis que es... Eh, ...Electromagnética es lo mismo que si... ...vosotros ahora mismo hicierais un programa de radio... iba a salir igual de bien... ...porque pensáis igual que nosotros y sabéis igual de nosotros de radio que es que es nada a poquito a poquito vamos aprendiendo a hacer algo esperamos que ni pros ni falta que hace eh, entonces pues claro pues tenemos esas cagadillas que nos hacen humanos joder así que oye te mazo tío que como uf, y dices tú es que tienes sonidos que es que te van machacadeando y llevando al otro y llevando al otro y en este en este, este, este ritmo en concreto es demasiado patronado está demasiado patronado para lo para lo, para lo que, sí, que hacen sí, sí, ellos sí, es sí. muy demasiado típico para lo que hacen ellos verdad Pero ya te digo, eh, música de muchos quilates, que diría... Es fácil decir ese adjetivo, o sea, es un topicazo, <risa> pero así es. Que A Croix 2, de Auterre, de como no puede ser de manera. Imagínate que ahora soltamos algo de paloma San Basilio. <risa> sí, pues nada, este, este tema forma parte de, de su quinto álbum. De hecho, el álbum no tiene ni nombre, se llama LP5 por eso. Es un long play como su propio nombre indica, y bueno, es de 98 y aquí ya empezamos a ver un, un autogred distinto que abandona bastante la armonía y cada vez es más metálico y se empieza a encerrar un poco en, en conjunciones de sonidos un poco más más ariscas y más austeras eh, Para un oído que no que no esté dispuesto a... Que, que no sea un incondicional de lo electrónico al 100%. Son uh -huh. discos un poco más difíciles. Entramos en una etapa... Estamos a punto de entrar en la etapa de la oscuridad autécrea. Y, pero bueno, tiene, tiene cosas disfrutables uh -huh. y... Y quiero que estos temas que vamos a escuchar ahora pues eh, pues lo demuestran. Sí, bien es cierto que son algunas a, a partir de esta época tal eh, que salta aquí todo lo alto. Si sí, es verdad que son álbumes donde hay que bucear más para encontrar una finalidad Eh, todo lo contrario A lo mejor en la primera parte de su discografía Donde es todo lo contrario O sea eh, Vas de un tema saltando a un tema a otro Y dices Joder que te mazo Y entra otro Y joder que te mazo y, y al final Te quedas con la sensación de te mazo álbum ¿Vale? Y, y se me ha esto Pues Que hay que ir buscando más Y, y... No voy a repetir otra vez tus palabras Aunque lo estoy haciendo Y es que Pero, pero es que es la puta verdad Y quizás si no eres un friki Que, que... Que, como yo, que a lo mejor siempre sí sigue que me pongo a, a fijarme en el algoritmo que está montando la base y tal y cual Son más durillos de escuchar Pues bueno, también de verdad que hubiese sido peor que lo hubiese dado por el electro latino, ¿sabes? Entonces, mientras sí, sean, sí. sigan poniendo música eh, fuera de lo normal, pues eh, seguirán en nuestros oídos sí, Y a lo, mejor, sí. eh, cuando a lo mejor dentro, a lo mejor Néstor, dentro de unos años, cuando vamos a seguir escuchando a, a UTR mmm, Como las buenas películas, yo la primera vez que película el Club de la Lucha no me enteré La segunda me enteré de algo La tercera, la tercera, pillar el rollo. Y estoy convencido que la próxima vez que la vea, le voy a comprender del todo. Y no te digo nada cuando la vea ya de viejo, ¿sabes? Sí. Es, es, son distintas películas, depende de cómo tú piensas A lo mejor esto, de unos años, tío, lo escuchamos y decimos, me cago en la puta. Vaya mensaje, joder. <ríe> me estábamos ciegos. <ríe> <ríe> Qué retraso mental teníamos. Así que nada, vamos a escuchar esta acrojero aquí en Electromagnética. se ponen. No no dirigen esta música precisamente al mainstream. No, no. <risa> Pero sin embargo, eh, te, te paras a bueno, se, se Has ido al baño, Néstor, y pues, pues, me concentro en la música aquí, cual friki, y me he puesto a, a, a fijarme en la melodía esta monofónica, súper poco tratada, o sea, casi cerca del tono puro. Y, y, y la música y los, los ritmos que le van acompañando ahí, cual caballos lentos y tal y cual, y, y, y luego al final acabas enchufado al tema en se ha enchufado al tema que te cagas Así que, que nada, también te digo que mmm, Esta parte es, va a ser menos melódica Pero también más tendenciosa experimentalmente hablando y, y también, pues eso es muy interesante A la hora de escuchar música hoy por hoy Cuando ya, más o menos todos decimos que hemos escuchado top Pues toma, <risa> <risa> <risa> algo nuevo para todo O orejaca Así que nada, como vemos, tenemos que lanzar otro YouTube Vamos a, a quitar aquí el Y vamos a poner el Ray de Outer Re Sí que, que con un ritmo también eh, siguiendo la, la dinámica algorítmica, ya hemos utilizado muchas veces el adjetivo, pero es que la puta verdad. Sí, sí, es que no, no tiene pérdida, vamos, sí. es, es el adjetivo que mejor refleja un poco esta fórmula. Bueno, eh, vamos a confesar que el tema, anterior, bueno, el tema anterior y este ha habido problemas con el archivo y hemos tenido que... Que demostrar la calidad que atesoramos Bueno, David, porque yo estoy aquí sentado sin hacer nada eh, Buscando recursos en YouTube eh, Y la versión anterior No es exactamente la que queríamos poner Porque Porque bueno, la versión que, que yo eh, He traído es una versión bastante más rápida Pero bueno eh, Así hemos aportado un poco lo que tú has dicho no sí. La capacidad de análisis no Bajado sí. de vueltas el tema sí, sí. Y, y eres capaz un poco de, de ver un poco Cómo funciona, cómo funciona el negocio El negocio, ¿usted cree? Sí, porque además eh, una eh, lo, hay obras maestras de la electrónica que tienen la cualidad de poder sonar a 33 y a 45. Eh, vamos a renombrar otra vez a, a Richard Day James, a Festwin en muchos casos sus, sus temas pueden ser así: temas es que en un principio son de ambient, lo pones a 45 revoluciones por minuto y es un pasote como muta el tema en algo bailongo en algo tal y cual y, y bueno fíjate pues eh, eh, efectivamente cuando uno se está buscando por el Youtube ponía slow eh, menos 75% uh -huh. y son temas que efectivamente pues se les puede pegar unos golpetazos de piche de mucho cuidado que eh, Yo, por ejemplo, una de las cosas que noto cuando, cuando produzco y donde efectivamente veo mi falta de talento es que cuando eh, subo el pitch para arriba y para abajo queda como el puto culo. <ríe> queda como el pues, O sea, eh, la música está diseñada para sonar a esos eso. Y ya está. No los toques demasiado y tal. Por eso yo creo que los hago un poquito impinchables para que la gente los escuche sin más y no me pongan de puta para arriba. <ríe> Bueno, a ha quedado claro que David es un auténtico profesional en venderse. el <risa> otro día. Coger esta puta mierda que he hecho. <risa> lo tenía, lo tenía el otro día en Facebook. Es que David es un tío que tiene, tiene un concepto del marketing, pues un, un concepto particular. Voy a escribir un libro sobre su concepto del marketing. Porque, porque sube un tema. Una, su última producción la sube a, a Facebook y pone: Esta es la última mierda que he hecho. Claro, <risa> claro. O sea, ni un estímulo. Eh, no, no ¿Para qué invitar al. al, al no sé, al, al oyente a escucharlo? No, no, directamente, vamos, vamos a ser. Vamos Que, que partan de cero y me, de menos 10. Y así, joder, toda la claro, empresa claro, se da claro, positiva Claro, bueno, ¿sí? claro, claro, efectivamente, si dices, el mejor tema que para mí he escuchado este año es algo que he hecho yo, tal y <risa> cual... No obstante como te dije, es marketing puro. Yo, en esta sociedad estamos hasta los huevos de los que están seguros de sí mismos. ¿vale? la gente escucha eso y se va al play. Quiere, quiere escuchar mierda. Claro que digo, tío, Queremos bueno. escuchar mierda. Si no, porque estoy enganchado eso, No me lo puedo explicar, tío. Pero a, lo, a lo mejor puede estar bien. En plan, lo mismo, no sé, es lo que comenté el otro día... Te comenté el otro día. Lo mismo es que estamos ante un genio del marketing. Es que realmente, la gente dirá, joder, yo produzco en casa. Pero claro, es que las producciones son deficientes. Afortunadamente está David, que aquí dice que esto es una mierda. Entonces voy, voy, a, voy a calmar un poco mis mi ímpetus. Claro, claro, claro, no, sí. voy, voy a buscar refugio, alivio. Voy claro, escuchar miedo coño. Y luego, luego, claro, se adelantan decepcionados, pero claro. Es, que es, un buen, es, un buen, es un buen nexo unión, está bien eso No sí, lo había y pensado, sí. ¿eh? Así que, sí. que Escuchamos el Rainer Uterre. Sí, sí, adelante, electromagnética. echamos este bajón de pitch de los AOTR para meter nuestra bozaca. Eh, un tema muy bonito ¿eh? el Ray sí, sí. un tema muy bonito tengo que confesarte que no es precisamente lo que, de los que más he escuchado de, de aquí los colegas Giris y, y la verdad es que me ha gustado me, me ha, me ha eh, digamos me ha abocado a la música más noventera y uh -huh. ¿vale? de auténtica ¿vale? posiblemente esta, sí. esta época maravillosa de, para los sintetizadores y para nuestros oídos que son los 90 Vamos, ya digo que Así que ahora sale pues, música muy buena Y yo me la gozo Y cuidado ¿eh? y, y, y si pincho evidentemente pues, pincho música nueva Y me gusta que siga saliendo músico nuevo Y más ahora con la ilusión Que hay en cada una de las Kelly's Con la gente a su puta bola Haciendo música Fuera de presión de discográficas Y claro que lo mejor está por venir Pero No sé Esta gente inventó algo Que te llega al patatote Y, y, y en fin Pues Fuerte abrazo para ellos <ríe> MC quarter mcr R Quarter Efectivamente eh, así en archivo Esto va a sonar como un caño Mira Va a sonar ya cosita mala Sí, pues nada Este tema es de De su álbum Confield Que es de 2001 Y, y nada La verdad es que Es un tema que sale un poco de la línea Es, es un, Tiene un, una estética Bastante más tecno Que los demás uh -huh. y, y bueno Pues lo he puesto A mí es de los temas Que más me gustan De este disco Bueno, ya aventuro que entramos en la, en la etapa negra de auto creativamente y me voy a tirar aquí un triple, voy a contar un poco lo que yo creo que, cuál fue el motivo de, este, de este, esta década turbia musicalmente hablando y es que eh, según parece o según comentan, según dice la gente los entendidos, que si alguien lo es, pues bueno, fenomenal. Eh, después de hacer sus tres primeros álbumes Y eh, se encerraron por completo Estaban fuera de, total, de cualquier influencia ajena Se pasaban el día en, en su cuarto Con sus máquinas y sus ordenadores y sus historias Y la verdad es que eh, Ante la avalancha de imitadores Porque, bueno, esta gente pues fue bastante inspiradora para sí. el resto de los creadores y bueno tiene su lenguaje musical propio y, y, y, y, y su propia identidad claro sí, sí, sí. entonces eh, pues tomar la decisión de, de refugiarse un poco y buscar eh, la capacidad para defenderse vamos eligieron una capacidad para. eligieron un método para defenderse que en mi opinión fue desacertado y afortunadamente lo están rectificando bastante ahora y es que Eh, intentaron pues Crear hasta su propio software eh, Buscaron métodos para a, alcanzar Su propio sonido ¿no? hmm. Se encerraron en algoritmos complejísimos eh, Sonidos casi imposibles Bueno, inalcanzables para cualquier otro claro Pero que que no deja de ser mm, En mi opinión sí. Y con todos los respetos Porque sé que hay muchos puristas de Autecre Y ahora gente que me considere un digo cabrón por lo que voy a decir no, creo no. Que, que no deja de ser un, un ejercicio de masturbación En el sentido estricto, o sea el Eh, la música es comunicación La música Tiene que tener un lenguaje y, y, y la música existe en el momento en que alguien la crea Y otra persona la recibe y la valora Y, y creo que Que ese ejercicio de complejidad Se alejaba mucho de la inspiración en sí misma Y, sí. Que, y que Y que es el, el alma Pura de lo que es a usted cree Y Y bueno, a partir de... Bueno, luego vamos a poner un par de temas de un álbum que fue conflictivo. Hay un hay un par de álbumes de los que no vamos a poner directamente nada, porque, uh -huh. vamos, para los que sean muy incondicionales de, de autoque, les recomiendo que los trabajen, pues porque siempre hay secretos y siempre hay uh -huh. mensajes ocultos, divertidos e interesantes, pero, pero para dos horas que teníamos no, no daba para, para no tanto. Manzada. Y, que fueron parte de esta, de esta etapa oscura, pero bueno, a partir de un momento concreto empezaron a salir a festivales y empezaron a, a salir un poco de, de, de lo que es eh, su cueva y inevitablemente se empaparon de otros sonidos y evolucionaron. Al, y fue en 2010 cuando ya más adelante vamos a ver que hay sonidos distintos y, y se ve un autécrete totalmente distinto al, al, al primero, pero, pero con mucha más alma que que del año 2001 al 2010, que, que apenas in, sí, es inexistente. No sí, es que yo lo que sí. Bueno, por cierto, precioso alegato. O sea, eh, me te, te, te he escuchado, te lo digo completamente, en serio. A, ¿Cómo se nota que trabajas en lo que trabajas, pájaro? <risa> <risa> a mí me has convencido. Si estuviera en el jurado diría, a la horca. <risa> Sí, sí, tío, me ha, me ha gustado todo el gato tela Que efectivamente, tío, o sea, no puedes hacer música sin escuchar música No, no, no te puedes encerrar en ti mismo, por muy genio que tú seas Y escuchar música, eh, habrá quien piense que recibir influencias es copiar Llámalo si quieres así, pero pues entonces copiar es bueno Entonces copiaré Bueno, no, pues que el, el, el mestizaje siempre enriquece O sea, claro. es que no, claro que no... A todos los niveles Y si no se lo diga la raza española Que nos ha venido que afollar todas las religiones Y todas las sí, culturas claro. sí, sí, mira, sí, mira. Así somos españoles, gente de puta madre Escuchamos MF, MF, ahí que Para que la gente se las goce en el e ¿o qué. Pero adelante, adelante de pistas tiene que tener esto ahí en el secuenciador dao, ahí brrr, brrr, redoblando que te cagas y, y bueno, también te digo, pues, eh, pues eh, como bien decías, pues encerarte no bueno pero bueno, eh, Mira, esto lo hace alguien que no es Auterre y este disco pues eh, seguramente no, que no esté en el lugar que está ahora mismo bueno, este disco pasaría inadvertido pero claro Auterre tiene el derecho de hacer exactamente lo que quiera es como no sé un ejemplo Fernando Torres <risa> ya por mí no puede meter un gol en toda su puta vida que uno cuando celebró la Eurocopa vino con una bandera de España con la, el escudo de Atleti o sea ya está lo tiene todo hecho para mí en el dentro de mi corazón don en en Fernando Torres que seguramente también nos está escuchando desde, desde el norte de Londres <risa> Eh, Rail dentro del de álbum Quaristis que del año 2008 ya nos hemos sí, sí. pegado un buen salto hemos, en el pegado, tiempo. hemos pegado un brinco estupendo nos hemos ventilado un par de álbumes pero mm. no, pero bueno ya lo que hemos comentado antes reiteramos un poco lo dicho concretamente nos hemos ventilado Draft 7.30 que, que es un ejercicio complejísimo hay gente que lo define como un ejercicio valiente de creación a mí me parece un coñazo monumental. Yo y, hago como quieras. <risa> sí, sí, pero vamos, que, que yo respeto mucho, pero vamos, creo que es un disco complicado. Sí. Y, y también pues nos hemos ventilado un disco de 2005 que es el Untitled. Y que tampoco tiene un gran mensaje en mi opinión así que nada pegamos el salto a 2008 y ya nos encaminamos hasta hacia el final del programa que, que tiene alguna sorpresa que otra de luego que sí fíjate el salto como da del 2001 al 2008 Vestor, tío, es el año donde nos criamos nosotros prácticamente como hombres como hombres pues porque uno hasta el 2001 nos criamos como críos retrasados pero hasta el 2001 al 2008 fíjate nuestras primeras cosillas ahí pim, pam. Sí, sí, sí, sí. grandes años no para UTR <risa> pero para nuestras vidas sí escuchamos el rail Venga, adelante. Bienvenido, bienvenida, Alex. ¿eh? alma, que es importante, que la música tiene que tener alma, porque la, la música también es personita como tú, tú te imaginas a ti sin alma pues la música no puede no puede carecer de ella como la música esta de Luciano de, de, de, de, de Pires eso bueno, pues vamos a ver si Bardez, que camina, entiendo que tengo, le veas alma pero como le puede ver a tu coneja dos cabezas <risa> le ha salvado a un bolivic también, exactamente pero vamos, esas turbinitas y tal, lo siento mucho pero no son muy bien recibidas en, la, en los oídos de Criterio Que si llevas escuchando dos horas de la UTR, si no lo sabías te lo digo yo, you have. Oye, Luciano es seguramente el tío más zurrado, ¿no?, en este programa. Eh, posiblemente. Oficiano es un tío que... Sí, posiblemente. Es que representa, representa... Sí, y sí, bien. está claro, es un, sí. es un icono de un fenómeno jodido. Sí, es un icono, tío, yo qué sé, como hay iconos gays, no se me ocurre ninguno, pues ese es un icono de la música de mierda, ya me jodería. Ahora, es curioso, ya me jodería, ya me jodería. Vamos a ver, ya me jodería a mí estar en un yate con mis gafas de sol puestas allí, de buen rollo pinchando. Un sufrimiento, sí. Un sí. sufrimiento de puta madre, tío. Que también te digo una cosa, hay que hacer la siguiente reflexión. Eh, yo, por ejemplo, en eh, pues, música friki, pues Forion y Pasonic y tal, que, que donde se analiza un poquito más la música más allá. Mira, cierto que Pasonic, pues también tiene, digamos, es más pastel, mm, es muy mainstream. Y, wow, y le ponen a París, de vez en cuando, pues se analiza la música de Guetta y tal, le ponen a París, pues, por es música fácil, digamos, de hacer y tal y cual. Yo también lo digo, pero claro, luego pienso digo, bueno, vamos a ver, eh, es música fácil de hacer, ¿no? ala yeah, yeah. hazla y será rico. <risa> Pero no lo hacemos O sea, que algo difícil Tiene que tener No sé, no sé en fin. Bueno, yo es que No sé, yo tengo mi opinión al respecto ¿eh? O sea, yo creo que Opina, opina no, yo, yo creo es punto que... pelota electrónico <ríe> Qué horror, ¿eh? Punto pelota ¿eh? ¿Sabes? Que vikingos Y asqueroso. Con cero, ¿eh? Con cero <risa> seguro Que lo no escucha electromagnética no, no, no. Pero yo, yo, yo, prefiero, yo prefiero que venga mi hija Con un negro drogadicto Que venga con un del Madrid Te lo digo sinceramente ¿Sabéis que es coña, de Quillos? Es la, la, la coña aquí de los, madri, de los madrileños entre nosotros <risa> <risa> En fin, ¿qué, qué estábamos comentando? ¿Estábamos ah, vale, mi, mi opinión, sí, sí, sí. Eh, Pues nada, yo creo que es que El fondo eh, Además Bueno, voy a, voy a hacer un poco un quoting De, de una cosa que comentó yo David Eh, bueno, Weapons of, Bad, of Bass Destruction Que es un tío que... A partir de ahora vamos a llamarle Bass ¿Eh? <risa> <risa> <But>. <risa> Es que es un, es un hombre realmente complicado ¿eh? Sí, sí Eh, pero bueno, un artistazo y, bueno, No sí. le conozco en persona Pero le mando un saludo Porque... Perdona que te haga un inciso, ¿vale? Porque si no se me va a olvidar Está triunfando O sea, ha empezado el 2013 De muchísimo... Viene vale, a la semana que viene Y va a explicar bastante mejor que yo En qué sellos Y de qué manera No, no, el sello de Pete Williams La ha cogido y lo va a sacar Les va a sacar un, un álbum Y bueno, era cuestión de tiempo Que el talentoso sí. de David sí. triunfara Que el talento tiene que... Tiene que tener su recompensa Exactamente exacto, claro. oh, pues Por... Me alegro mucho Enhorabuena desde aquí Por favor, sigue Que estamos esperando Oír otro, otro, no, no. otro texto tú Yo, por favor que, bueno, eh, mencionando un poco lo que comentó David en su momento haciendo una reflexión sobre lo que es underground y lo que no es underground mm. yo creo que, que es muy fácil o sea es muy fácil formar parte de ese género o de ese gremio siempre y cuando pues tengas a alguien que te catapulte o que alguien que te pues, es que en el fondo no estamos hablando más que de un gremio que son marcas y y la marca pues nada a poca a tres notas que junte pues ya tienen ahí un Un tema de superpista Yo entiendo que, el, que Que son códigos Y bueno, yo respeto a que le guste, que le guste Mientras escuchen música está bien Pero pero me parece O sea, creo que el Que, que no es que sea fácil no, no es que sea difícil de hacer Yo creo que sencillamente es que Ellos tienen fácil transmitir ese mensaje musical sí. Hacerlo sí. no... Buena reflexión Tienen, todo a su, tienen todos los medios a su disposición para que, de que... También te digo que siempre hago la reflexión en este aspecto. De que realmente es música de mierda. Pues, eh, ya hablando ya del siguiente nivel de mierda, que ya es del, el gueteo y el David Magán y todos estos Juan Magán o como se llama este nota. Juan Magán. Juan Magán y tal. Yo creo que también es un poco... Eh, porque... Tú le preguntas al 99,9% de la humanidad, ¿a ti te gusta la al 100% de la humanidad, a ti te gusta la música, y el 99,9% te va a decir, sí, sí, a mí me gusta la música. Pero solo un pequeño porcentaje, un 15, 20%, aunque bueno, yo es que soy muy de porcentajes diciendo así en la estima, pero bueno, el porcentaje que sea, pero una minoría, eh, un tercio, eh, realmente antes de dormir piensa en música, analiza cuando la escucha, la investiga cuando le gusta... Y, y efectivamente esa gente Simplemente por pensarla antes de dormir Por, por analizarla mientras se escucha Por buscarla cuando, y por buscarla cuando le gusta eh, Llega a unos niveles musicales Que efectivamente el guet y compañía se quedan muy atrasados ¿Qué pasa? El otro 80% de gente de la humanidad Se queda en gusta la música, así mira, cada vez que están, se quedan sí, Se quedan en eso y por eso eh, di, eh, tienen tanto público a su disposición, porque eh, hacen música para el 80% de la población, que no es tan melómano, como tú, como yo, y como Néstor, y como eh, toda la gente que nos está escuchando, o sea, que también esa es pues, la reflexión que siempre hago, que es música para el oído bajo, si me permite la expresión, y bueno, ahora que estamos aquí reunidos en los 400 que escuchamos electromagnética, Pues eh, nosotros somos privilegiados que estamos de medio para arriba y afortunado para nosotros. Así que. Escuchemos en ese sentido. Por supuesto. Electromagnética. Fíjate eh, que eh, una de las características de Auterre puede ser, y es raro, es raro, tratándose de, la, de esta generación musical, la ausencia de TV303. La acabo de llegar, no sé, no chiquito, sé si a lo mejor que está más versado que yo. ¿Has escuchado algún, un poquito de ácido en algún lado de Auterre? Pues la verdad es que no tengo... O sea, ahora mismo no no me acu o sea, no, no tengo un sonido ácido de estos que se te queda en la retina. No? no no especialmente. Es bastante raro teniendo en cuenta la generación musical de la que viene, donde el ácido entraba muy bien. Y es que ahora, este sonido que... Así que puede atender un poquito a la línea de bajos esta pretenciosa acidorra que cae en, en la jota de ácido en el oído y se te queda ahí sí. y tal y cual. Y bien es cierto que, que no sé, eh, posiblemente me confunda, pero mm, me, me sorprende que, que no recuerdo nada de, de, la, de la 303 cuando en esta generación pues era, digamos, casi condición sine qua non para sonar en el oído medio para arriba, como hemos dicho antes. Pero vamos, que ya digo, pues eh, toque de original de UTR que mm, no deja de sorprendernos en, en ningún aspecto. En el sentido... Plus, Hasta luego, y va a sonar el, el penúltimo tema de hoy, es el Q-Play del Oversteps del 2010. Ya Esto prácticamente antes de ayer, antes de ayer. Sí, sí, sí. No, pues nada, esto... este tema lo elegí porque me parece bastante curioso. El... Tiene sonidos como propios del clasicismo del imperio Austrohúngaro. húngaro bueno, <risa> O sea, es que son tremendos, o sea, es como palaciesco, tiene... Eh, encierra una serie de sonidos que son como propios de otra etapa eh, pero los combina muy bien con, con la tecnología de ahora no de hecho autecre siempre se Se autodefine como una formación que utiliza las antiguas técnicas con las máquinas de ahora y las máquinas eh, de antes les aplica las técnicas, técnicas de ahora. Y, y bueno, yo creo que este es un fiel ejemplo de, de cómo funciona su negocio. Sí, no, lo, que, lo que es innegable, que ya nos guste más o menos el último disco, lo que es innegable es que los tíos son músicos de laboratorio. O sea, son músicos de probeta Que van un pelín más allá y tal y cual Y, y oye, también te digo una cosa Estos discos de los que hemos rajado Y de los que estoy completamente de acuerdo contigo A y mí no me dicen nada eh, Este tramo en el que hemos hablado y tal y cual eh, Vete a saber a ver si esto no es como la moda Que cuando tú la ves en la pasarela de, de París Es completamente estrambótica Pero que dicen las que saben Y hablo con mi novia que es diseñadora de moda, que luego efectivamente tiene su reflejo en la calle de una manera menos, menos exagerada. Claro. Vete a saber si este experimento no hace no hace fiel a, este, a esta similitud a un 100%. O sea que vete a saber. Escuchamos el couple Y en Electromagnética de OTR y venimos, volvemos para despedirnos de, de, de, de ti, pero solamente hasta la semana que viene. Electromagnética. Bienvenido, bienvenida, bienvenida a la <ríe> ¡Es pues, mismo. luego me va a echar toda la peta. Con lo que le gusta gusta ella ¿sabes? La, la, la chica de la cuña. Que, bueno, llegado este momento, como siempre, vamos a hacer este último tránsito a capela para que efectivamente os deis cuenta que este programa sin música es una puta mierda. <ríe> y, y nada, bueno, pues eh, vamos a cerrar con el Farber, que es un temazo de puta madre, dentro de, de, de, del Amber y tal y cual, y... y... ...para que se te quede el regustillo eterno de Musicón... ...y ya te digo, si, no, si lo conocías... ...sabemos que has disfrutado... ...si no las conocías a esta época, hasta, a estas alturas del programa... ...sabemos que has disfrutado... ...en cualquiera de los dos casos estamos encantados de transmitir... ...ese tipo de Musicón... ...y estoy encantado también a la vez de compartir mesa... ...y camino de la señal... ...de los micrófonos que pasan por la mesa de mezclas con Néstor Carmona, que no me ha sorprendido para nada su manera de... su bien hacer en la hora de vivir, porque ya le conocía por escrito, y... seré una persona auténtica, compañero. Bienvenido a... o bienvenida a Electromagnética. <risa> <risa> Muchas gracias, David. <risa> <risa> que... Nos vamos. Solo, solo comentar que ha sido un privilegio, muchísimas gracias, y, y nada, que... Que, bueno, espero que espero que hayan disfrutado los oyentes de, de este regalo musical que es Autecre y nada, y, bueno, me tomo la licencia de mandarle un beso a Nieves, que, que sé que nos va a escuchar con cariño y, Desde y, luego y que se lo merece. Sí. Desde luego que sí. Pues nada, chicos, chicas, que hasta la semana que viene, ¿vale? que Esperamos que recibáis la radio con la, por lo menos la mitad de ilusión que la transmitimos, seguro que sí. Enhorabuena por escuchar Radio Electromagnética. El magnetismo es lo que sucede cuando le das otra vez al play, lo que te anima a escuchar eso que llama música. Esa música que utiliza el aire como portadora, una onda senoidal como el discurso y nuestros oídos como destino de su corta pero sugerente vida. Bienvenido, bienvenida a la esquina